Lección 9. Listos. El Reino de España se encuentra en la península ibérica y su forma de gobierno es la monarquía constitucional. El Estado se compone de 19 comunidades autónomas que tienen en total 40 millones de habitantes aproximadamente. Su moneda, como en otros países de la Unión Europea, es el euro. La capital de España es Madrid, que se halla en el centro del país. Otras grandes ciudades son Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. España linda con Portugal en el oeste, con Francia y Andorra en el norte. Tiene fronteras con mares también. A España también pertenecen las Islas Baleares en el Mediterráneo y las Islas Canarias en el Atlántico. El idioma oficial es el español, pero también hablan el catalán en Cataluña, Valencia y en las Islas Baleares, el Vasco en el País Vasco y el Gallego en Galicia. Los grandes ríos de norte a sur son el Ebro, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. El clima en España es variado. En el norte los veranos son menos calurosos y los inviernos fríos. Llueve mucho, así que esta región se llama España Verde por sus bosques. En el centro los veranos son calurosos, largos y muy secos. Los inviernos son fríos, pero con poca lluvia y sin nieve. El sur es conocido por su clima cálido. Los inviernos son cortos y suaves, con mucho sol y cielo despejado. Los veranos son largos y muy calurosos. En España todo el mundo puede encontrar el clima conveniente para sus vacaciones. Sol, calor y playa para los amantes del verano o nieve y frío para los esquiadores. Incluso uno puede esquiar en la Sierra Nevada por la mañana y bañarse en el mar por la tarde.